Sí, ahora sí. Bueno. bueno, a ver, contanos, ¿qué está pasando ahí en Catriló? Esta semana hubo esa manifestación. Bueno, eh, las compañeras eh, luego del, 20, eh, del día 22 de mayo que Secretaría de Trabajo llamó conciliación obligatoria debido a la medida de fuerza que se había generado y se había convocado en el CDI de Catriló, se dicta la conciliación obligatoria. El día 22 de mayo tuvimos nos presentamos a la conciliación y el municipio no se presentó y eh, así deliberadamente, deshachatadamente, el intendente dice que no se va a hacer cargo de los acuerdos que ya tenía homologados en trabajo con respecto al pase de las compañeras, que sea a cargo la gestión que, que entra porque él perdió las elecciones. ¿Así directamente les dijo? Así directamente y eso es lo que nos contesta nosotros nuestro trabajo eh, mediante una nota diciendo que no se va a presentar a la conciliación obligatoria porque no se va a hacer... Eh, responsable de, de esta situación que lo, lo resuelva la gestión que viene mm. y, y, eh, y, y por lo tanto sí. bueno, nada, estuvimos esperando durante todo este tiempo la resolución de Secretaría de Trabajo para liberar las partes pasado un tiempo prudencial más de 10 días hábiles que es lo que dice la ley nosotros nos damos, las compañeras y el gremio da por liberada la, la, la negociación y el día eh, martes Tuvimos eh, una jornada de visibilización en el municipio perdón en el CDI de Catriló sí. la, con las compañeras a las 12 del mediodía luego del de corte de trabajo de las compañeras que nunca han dejado de trabajar, de cumplir con su función, eh, atendiendo más de 120 chicos que tienen en ese CDI a, eh, bajo su responsabilidad, eh, en la cual la eh, hay muchas compañeras que tienen más de 8 años y otras 10 de trabajo del negro, sin ningún tipo de, de, de aporte, de obra social, de seguro. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos es visibilizar esta situación y vamos a seguir visibilizando, las compañeras están en, siguen en estado de alerta y movilización eh, de asamblea, porque bueno no hemos tenido una respuesta eh, de parte del municipio, que no tenemos un interlocutor, porque en realidad no hemos tenido respuesta a las notas que hemos enviado, Y estamos también esperando eh, la intervención de la Secretaría de Trabajo, eh, viendo de qué manera nosotros podemos tener una respuesta con respecto a esto. Las compañeras eh, se niegan a que no se cumpla con el acuerdo que teníamos homologado en el trabajo del pase a contrato de las compañeras cada dos meses, mm. que no se viene cumpliendo desde el mes de febrero. Claro. Eh... Son cinco compañeras que están en esta situación. Nosotros no estamos hablando por todos los compañeros, que entendemos que en el municipio de Catriló hay un 40 un 50% de compañeros en situación de precariedad laboral. Nosotros atendíamos al reclamo de este grupo de compañeras que están afiliadas a nuestro sindicato, que teníamos acuerdos previos, que habían hasta homologadas y que no se están cumpliendo por parte del Intendente. ¿Y, y, y trabajo qué dice ante esta situación? digo ¿Va a tomar intervención? No, lo único que, que, que nos informó nosotros Secretaría de Trabajo es que no se iba a presentar a la conciliación obligatoria por esta respuesta. Uh -huh. Después de eso no tuvimos otra otra notificación de parte de, de trabajo uh -huh. y tampoco nos responden las eh, los pedidos de reunión de parte del municipio claro. con respecto a este tema eh, también lo que nosotros denunciamos en el día del de, día martes y en el día de ayer es que eh, por información muy muy responsable tenemos eh, la información de que desde que eh, digamos de que terminó la elección donde él, el intendente bueno perdió las elecciones Hasta el día de hoy han entrado 21 trabajadores que tienen menos de 6 meses de antigüedad, algunos un año, a, a planta permanente y a contrato y no está cumpliendo con lo que tenía acordado con el sindicato, ¿no? Estas compañeras que hace algunas más de 10 años que están en negro. Sí. Sí. O sea, hay una, deliberadamente hay una obviedad de cumplir con este acuerdo que teníamos de partes blanco y, y esperamos la, la intervención de trabajo en esto claro eh, blanca y hay algún apriete así para que no se sumen a los paros para que están denunciando eso también sí, nosotros denunciamos el día lunes que fue el eh, perdón el día viernes de la semana pasada que tuvimos el, el paro nacional sí eh, por en repudio a lo que pasó en, está pasando en la, en la provincia de jujuy Bueno, nosotros informamos al municipio mediante una nota de convocatoria que se envía a la Secretaría de Trabajo avalando que a los, co a los compañeros que quieran adherir a la medida estén cubiertos para poder poder, poder adherir y eh, la directora del CDI amenazó a las compañeras de que si paraban eh, le iba a ser descontado el día y e iban a ser sancionadas. O sea, en realidad es una práctica totalmente antisindical, porque estaba notificado en tiempo y forma, es un paro nacional, no era un paro contra Delfino, no era un paro contra la provincia, era un paro nacional en repudio a todo lo que viene pasando con respecto a, a la represión en Jujuy. Claro. Eh, hubo compañeras que querían adherir, hubo compañeras que no, estaban en su derecho, y uh -huh. las compañeras que estaban en su derecho se les negó de parte del municipio amenazándolas, y eh, bueno, después también las compañeras mandaron fotos del parte diario donde eh, estaban subrayadas y, y puesto que está que quieran o sea no que estaban a dirigi al paroodite y que lo que nosotros aclaramos ayer en la asamblea de que, bueno, si llegaban a haber descuentos o algo, nosotros íbamos a reclamar como corresponde en Secretaría de Trabajo. Claro. ¿Eh? Eh, estaba pensando que encima la transición, bueno, con las elecciones de mayo hasta diciembre que asuma la nueva gestión, ¿Para? bueno, falta mucho. Eh, sí. ¿Está en in intenciones de ATE de poder reunirse con la Intendenta Electa, eh, Graciela Buchi López? como nosotros para estamos abierta a, a sentarnos y a dialogar con, quien, con mm. quien corresponda. A nosotros lo que nos preocupa es que de este grupo de compañeras... Son cinco compañeras que siguen precarizadas y del grupo de compañeras que habían pasado a contrato el año pasado, en septiembre se les vence el contrato. Las compañeras están muy temerosas también de que en represalia, debido a, a, a esta situación, a las compañeras eh, no se les renuevo el contrato, cosa que nosotros vamos a estamos advirtiendo que eh, vamos a tomar cartas en el asunto porque las compañeras vienen cumpliendo, no hay notas con respecto a, a su accionar, son compañeras... Eh, que han capacitado para eso porque no son cuidadoras, mm. hacen trabajo docente dentro de lo que es el CDI, eh, están capacitadas para la tarea y es inaudito que estén trabajando en estas condiciones de trabajo. Claro. No, aparte el CDI necesita las trabajadoras. Exacto. Es, es así, es exacto. porque asisten eh, mucha infancia ahí, hay como 120. Sí, pibes, por supuesto, hay de 120 pibes. niños a mm. de, que van desde dos meses hasta eh, tres años. Claro. ¿no? muy pequeñito que es como decían las chicas, el día que hicieron la medida hubo como un apriete también de que, que iban a traer gente nueva para cuidar a los chicos mientras ellas están de paro y ellas dicen eh, los nenes están acostumbrados, no es que vos venís y metés a cualquier persona a cuidar a niños de tan sensibilidad que cualquiera viene y, y, y hace la tarea claro. están capacitadas para eso hay un, un el, los primeros meses del año está la, el, lo que ellos le llaman el Eh, ...que los chicos se acostumbren a la, a la ceño... ...que van a tener en el jardín... Uh -huh. ...o sea, hay un montón de cosas que juegan en esto... ...y que se está, se está manejando irresponsablemente... Uh -huh. ...o sea... Bien, Blanca, y bueno... A, ...a partir de esto que ocurrió ahora, la respuesta... y ...bueno, ustedes este, van a seguir en alerta y movilización... Eh, a es compañera ...la compañera de... están en estado de asamblea... Ah, eh, asamblea ...están haciendo su tarea... ...pero están uh -huh. en estado de asamblea y movilización... ...porque ellas jamás dejaron de hacer su tarea... Uh -huh. ...solamente el día de la medida de fuerza tratando de conseguir una mesa de negociación para que se cumpla con el acuerdo, bueno, y ahí se dictó la conciliación obligatoria. Uh -huh. eh, las compañeras siguen haciendo su tarea normalmente, las asambleas las estamos haciendo entre las 12 y la 1, que es el corte de los dos turnos, uh -huh. para no afectar su tarea, eh, porque son muy responsables con la tarea de las compañeras, claro. y eh, vamos a seguir la semana que viene y vamos a seguir visibilizando esto. Es más, estamos eh, viendo de... Eh, las compañeras estaban viendo de ver si podíamos en alguna de las de las visibilizaciones acercarnos hasta el municipio con eh, algunos papás que tienen las compañeras de apoyo que las apoyan en su, en su lucha de, de, de regularizar su situación laboral las compañeras cobran 50 mil pesos de sueldo con el aumento que tuvieron en el mes de mayo que fue acordado antes eh, teníamos acordado pases a contrato y un aumento con, con, se consiguió el aumento de 15.000 pesos, escúchame, 15.000 pesos, ya que estaban cobrando 35.000 pesos de sueldo, ¿no? Ahora cobran 50.000 pesos de sueldo y eh, lo que estábamos esperando era el eh, que pasaran de acá a fin de año estas cinco compañeras. Tampoco era que le pedíamos que la pasen a todas juntas, era que se, que se cumpliera con lo que venía lo que habíamos acordado, un pase cada dos meses, cosa que no se cumplimentó en todo el año. Bueno, Blanca, estaremos atentos y atentas acá de Kermés. Eh, bueno. Por cualquier novedad, más vale, te estaremos eh, llamando. Listo, muchísimas gracias por la, por la entrevista.